Vamos a pasar al Top 7 del día de la fecha. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Festejos, por el 25 de mayo la presidenta encabeza en Bariloche el acto central en la Catedral Metropolitana, es el tradicional Tedeum. Y en la Plaza de Mayo habrá un festival de música. Encontraron un explosivo en el Teatro Gran Rex. Aparentemente orientado a la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Un dispositivo en el interior programado para estallar justo en el momento de la exposición del ex mandatario. Repudio al submarino inglés. Diputados rechazó el envío de un submarino nuclear británico a las Islas Malvinas. La Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración para rechazar el envío de la nave de guerra previsto para el 14 de junio. Interna mortal en la barra brava de Lanús. Se enfrentaron dos facciones de la hinchada y un joven fue asesinado de un balazo en el pecho. Daniel Sosa tenía 21 años. Otras cinco personas sufrieron heridas. Hay nueve detenidos. Ley de medios, plazo a la cautelar. La Corte Suprema falló que la medida finaliza el 7 de diciembre de este año. El artículo 161 sobre la desinversión empezará a regir a partir de esa fecha. El tribunal consideró que los plazos pueden ser revisados mientras se define la cuestión de fondo. Segundo día de elecciones en Egipto, se retomaron las votaciones que se iniciaron ayer en ese país. Aún no hay un claro favorito. Son los primeros comicios libres tras haber sido derrocado el régimen de Mubarak. El gobierno le quitó la concesión de los trenes a la empresa TDA a tres meses de la tragedia de once. La decisión se tomó aduciendo graves y reiterados incumplimientos. ...seguimos con Más You Know... ...escuchamos todas las noticias de eh, la semana... ...las que eligió nuestro querido amigo Federico Andreón... ...exactamente... ...y vamos a empezar por el tema de Malvinas... ...el Reino Unido envía un submarino nuclear a las islas... Uh -huh. ...por si nos faltaba poco que teníamos un montón de isleños ahí... ...ahora tenemos un submarino nuclear que nos puede cagar a misilazos... ...con Thomas Hobbs y torpedos Spearfish... Spearfish, Spearfish. ...que partirá... <coughs> ...o sea, esta semana... De, va a partir de la ciudad del Cabo y arriba el 14 de junio el día que cumple... 30 años del conflicto, del fin del conflicto. Para, ¿vamos a volver de vuelta? La nave cuenta con misiles, tomahawk y torpedos, Tero Y partirá esta semana de la ciudad del Cabo y arribaría el 14 de junio, día en que se cumplen 30 años del fin del conflicto bélico. Lo informó Ajá. el diario inglés The Sun, que es el diario sensacionalista, si no me equivoco. Es uno de los diarios sensacionalistas bueno, de la, muy la crónica. crónica acá. Bajo el título Inglaterra versus Argentina. ¡Llevamos al submarino! Así que estamos sí. muy complicados. Yo pensé que le iba a ser el 9 de la selección, pero no. No, no, no, no, no es un submarino en serio. Un... Sí, no, no es joda. No. Es un submarino que estaba haciendo tareas en Sudáfrica, por eso parte desde Ciudad del Cabo, donde tiene una base en Inglaterra, ¿Por porque Sudáfrica fue colonia inglesa. Pero bueno, pero y ya no, no, no lo es más. No. Y desde ahí estaría partiendo este, este submarino que es un submarino... De propulsión nuclear, pero no tiene armas nucleares. O sea, mm. no puede disparar un torpedo. No tiene para disparar un torpedo nuclear o una, una cosa nuclear que te pueda. Pero ballar. podría. Pero tiene un Tomahawk, muy pero, claro, pero pero, claro Tomahawk. Pero tiene un poder de fuego de 2.000 millas submarinas. De 2.000 millas marinas. Con lo cual, casi que dispara hasta Río de Janeiro, más o menos. Por eso tienen que hacer. Desde las Malvinas sin más. moverse. Prácticamente. Con lo cual, es, es como un poquito. ¿Qué sé yo? Intimidante al menos. Que venga, los estaremos esperando. En una época estaban de moda tener los Tomahawk ahí como sí. medio mostrándolos. Eh, sí, que, que, que, sí. Ahora, ya, ahora ya no te los muestran, lo tenés adentro, <risa> de <risa> debajo, debajo del mar, ¿no? El submarino este se llama HMS Talent. O HMS. HMS, porque es la High Marine Dragon Tracking Force. Sí, una cosa esa. ¿Cómo? ¿Cómo? En definitiva, esto es un. un puntito más, un porotito más que se va sumando al, al conflicto que hay con Malvinas desde hace un montón de años que tuvo su, digamos una, una, una escalada en, lo, en el último tiempo con la... El El, el spot de, de la presidencia... Después salió un spot inglés. Después salió un spot de, de, en contra. Sí, sí. Pero igualmente, qué sé yo, es... es a, difícil a mí que saber me, ¿qué me parece raro, raro de todo esto? ¿En sí. serio? ¿Es, es, ¿En qué momento se tergiversó la idea? Y ya hay armas de por medio digo gente, igual, gente eh, militarizada. Igual es Inglaterra, o sea, no... No, no está bien, pero no digo... Puedes, eh, o sea, para, es mí, para, para mí no me sorprende Inglaterra. Nulo. ¿Qué es el poder de fuego? No, es nada. Pero igual yo creo que fue una... Más que nada fue una picana mediática y es como que es el reclamo... O sea, es un reclamo más que nada diplomático lo que está haciendo con esa propaganda. Yo no creo que haya violentado, a pesar de que era una publicidad picante, uh -huh. no creo que haya... No, no es para tanto para violentar y que traigan armas... No, pero yo más creo que estaba en los digo. planes de Inglaterra a mandarlo. Supuestamente es, sí, está dentro de los planes de. Porque hace 30 años que de fue trabajo, el trabajo. Supuestamente es parte de, de, lo, de, los, de los planes de trabajo habituales que tiene la. marina Claro, la, pero la tiene gente Británica. preparando estrategias y sí. cosas locas como si. Así que festeja los 30 años in your face. Ah. Oh, <risa> <risa> motherfucker, motherfucker. Es, es, es casi lógico en realidad, digo, que se siga, se siga seguimos teniendo este tipo de posturas. A esta altura ¿no? A esta altura es como que Cuando el, Por el otro lado del charco El resto de las De, de las naciones De la, de la Unión Europea eh, Está mandando A sus representantes Y demás Para sacar Tropas de otros países La verdad que es Es casi lógico digamos, Es, es... Es anecdótico, ya es paracultural, es como que está muy por fuera de discusión. Sí, es como que está, es anacrónico, digamos, el, el tema de traer armamento, misiles y cosas en un momento en el que se supone que la discusión pasa por, por Naciones Unidas, por la diplomacia es como y por los, otro los lado. torpedos norcoreanos, esos que están ahí tipo haciendo sí, un poco sí. de bandera de, mira qué grande que la tenemos. Igual yo creo que también es como. ¿Cómo se dice? Siempre las potencias van a poner su, su semillita en cada lado donde, donde tienen colonias no van a, Y van a tratar de controlar a, la, al, a los países que están alrededor de esa colonia Sí, pero es una discusión muy de guerra fría Todo bien con la discusión colonialista y salir a, a defender intereses económicos Pero de ahí a, a, a mostrar a ver quién la tiene más grande con el arma que más fuerte dispara eh, Es muy de Iron Man y no... sí. <risa> Igual estamos en un tiempo de cambio y ellos se están atajando para... Porque no se sabe que va a venir un futuro, sabemos que va, va a escasear el agua y está ahí la Antártida. Hay unos cuantos puntos. Y el petróleo. Y, y el petróleo otros. y hay unas cuantas cosas para ver. Entonces yo creo que también es como un punto estratégico, un granito, un granito de arena. Sí para poder poseernos a todos, porque nosotros no, con, con pistolitas de agua lo podemos, lo podemos parar. Lo, a a los piedrazo que... lo vamos a sacar. No, no, <risa> si viene carnaval le tiramos bombitas de eh, agua. Como allá en mil ocho y pico, en mil y pico, con, con, caliente caliente. Pico, el, con agua, agua, hirviendo agua hirviendo le tirábamos a las invasiones inglesas, bueno, vamos a volver a esa... A esa no, vieja. le tiramos aceite. No, aceite no, no el aceite, no era, aceite no era, era muy caro. Claro. Le tiramos bueno, agua hirviendo. ¿Y burgués le iba a haber tirado aceite <risa> también? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, pregúntale a Felipe Piña. <risa> bueno, pasamos, seguimos a la otra noticia que queríamos tocar La Corte destrabó el artículo 161 de la Ley de Medios Que obliga a desinvertir para evitar concentración Así es, sí. finalmente después de mm, mucho tiempo eh, La Corte <coughs> decidió establecer eh, un, un plazo máximo para, para el tema de una medida cautelar Que era lo que estaba trabando este, este artículo de la, de la Ley de Medios uh -huh. Porque en realidad no, lo que se hizo fue destrabar la, la medida cautelar. Decir que, bueno, la medida cautelar va a estar no es vigente válida. hasta el 7 de diciembre de 2012, que es el plazo que había dado la Cámara, que era 36 meses. Hasta ahí está vigente la, ley, la cautelar y después de eso entra en vigencia la ley hasta que se dé por, por zanjada la cuestión de fondo, que es si esa, ese artículo de la ley es o no constitucional, que es otra discusión que está por otro carril, digamos que en algún momento se supone va a llegar a la Corte y la Corte fallará a favor o en contra. Ah, o sea que no es que, el, que haya salido un fallo la a favor de, del gobierno, a no, favor de la ley o no. La cuestión de fondo no se, no se falló todavía. Lo que se falló fue que eh, la medida cautelar, que es lo que eh, congelaba, digamos, la aplicación o no de la norma, ...va a tener vigencia hasta el 7 de diciembre de 2012 y a partir de ahí van a tener que aplicar la ley... ...tal cual está escrita y aprobada por el Congreso hasta ahora. El tema es que eh, el, los argumentos que, que da la Corte Suprema habla de que una medida cautelar se, se tiene que mantener como una medida preventiva... Pero no puede ser una medida que, ter que termine derogando una ley porque se supone que es el, el, el sistema cautelar es una medida preventiva para que no se afecten los intereses hasta que se, hasta que se define el, la ley de fondo. Ahora, una preguntita, no yo, una duda que tengo yo personal. Sí, sí. Eh, si una ley ¿no? es votada, es o sea aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, democráticamente y todo, o sea, ¿está bien que con una medida cautelar trabe trabe la, la, la ley. Y es me, así, el sistema justamente funciona así. Lo que te permite es la medida cautelar es resguardar ciertos intereses mientras la discusión está, ¿sí? y después obviamente tiene que salir esto, digo porque, para un lado porque, o para el otro. Claro, porque al haber una ley y uno vota democráticamente, no me parece que tendría, una vez que la ley está, ya tendría que salir, se tendría que aplicar. Me parece sí, bueno, después de, se lo, lo que pasa democracia. es que lo que se plantea sí. es que el, la, ese artículo de la ley que se aprobó no está peleado, reñido con la Constitución Nacional que afecta, la supuestamente el artículo 161 afecta la libertad de expresión uh -huh. y la libertad de prensa de, de, de los medios lo que resolvió la Corte en este momento es que, la, que una medida cautelar es una medida precaria y no puede, por lo no tanto no puede frenar una ley, no puede una frenar una ley de, de, como definitivamente y uno de los argumentos que, que decía la Corte Suprema es que desde que plantearon la medida cautelar hasta que aportaron pruebas para la causa y, y cosas el grupo Clarín que hasta que empezó realmente con, con, el, con la causa de fondo pasó casi un año desde que presentó la cautelar hasta que empezó la querella para ver si era o no constitucional ese artículo con lo cual dicen que en realidad era como ganar tiempo en la medida cautelar nada más porque tardaron un año en presentar todos los papeles correspondientes Sí, La medida cautelar era para que ellos pudieran decir No, esta ley es inconstitucional porque me, me impide seguir juntando la empala Con mis, mis miles de millones de empresas terciarizadas En un conglomerado económico que nadie puede entender sí. Básicamente Sí, no, es verdad, <risa> la verdad eh, que... Es así, así que por lo menos lo que se decidió Es que el plazo de 36 meses de la medida cautelar Va del 7 de diciembre de 2009 hasta 7 de diciembre de 2012 Y entonces el plazo del artículo 161 que daba un, un, un plazo de creo que un año y medio para desinvertir y para que uh -huh. eh, a... la, las empresas que tenían más eh, señales o más eh, radios o más canales o más operadores de cable que lo que establece la ley tenían que desprenderse de eso. Ese plazo se venció el 28 de diciembre de 2011 conforme a lo que se reglamentó en la ley. Así que a partir del 7 de diciembre de 2012 debería empezar a desinvertirse. O sea, desprenderse o, digamos, a desprenderse de otro una, montón una de empresas. Vez que se que te te no cree. solo el grupo Clarín, también, por ejemplo, eh, qué sé yo, el, el grupo que no se sabe del todo todavía si sigue siendo dadado o no, si es de Cristóbal y, López. De Radio 10, de... Que es Radio 10, re, en Pop mega vale tkm son más, de, más son cinco por lo menos cuatro fm y una m con lo cual ya estarían por fuera a, sí, a sí. lo que hay que sumarle a un canal de televisión con lo cual ya estarían por fuera de la regulación también ese ese grupo sí eso la verdad que por lo tanto se uno, supone eso, que de, de lo que uno está principalmente pero después imagínate que tienen un montón de medios en el interior que tienen diarios que tienen cable operadores que tienen radios uh -huh. zonales o sea realmente Posee mucha parte del mercado tío. Ahora ah, Porque este, esta ley rige en todo el país hay, hay como capitales para Observar todas estas de, O sea hay se que descentralizar ¿no? Y, y ahí tiene que haber capitales Que absorban todas estas radios que se tienen que vender Y todo Se supone, se supone que, que hay, Dios. Que hay, eh, la, hay O gente al gobierno que debe... ayudar a, a, a que se puedan A que se puedan abrir nuevas radios y todo Porque eh, hay una inversión En una radio ¿no? Ah, por supuesto Se supone que la, la, la desinversión es que alguien venga y te compre eso, esa licencia o esa claro, radio. Y si te la compra, medio... ¿qué haces? Y pero si hay un negocio por medio, es bastante difícil que eso no pase. Sí, obviamente. Bueno, obvio, obviamente. Y más el grupo Clarín, ¿no? Que, que no tiene ningún negocio. Si viene el, y te dice, ¿no te más, crees no. que quedar con Caldo Bueno, ¿qué mm. vamos a hacer? Digo, si me la estás dando, bueno te voy a decir que no. <risa> te voy a decir que no hasta que bajes el precio más y te claro. te digo que sí. Es cierto, Bien, <risa> Es cierto, eso funciona así. Bueno, yo quería para última, antes de cerrar el último temita, quería hacer, tocar un segundito el tema de, de que murió otro, otra víctima más del fútbol. Murió uh -huh. un Barra Brava de Lanús tras una interna a balazos. Un barra de granate, Daniel Sosa, 21 años, falleció tras una feroz pelea desatada antes del comienzo del partido con All Boys, uh -huh. en donde se produjo un violento enfrentamiento en una de las puertas de acceso a la tribuna local del estadio. Qué terrible, ¿no? Es esto del, del fútbol, que uno no pueda ir con tus hijos, como, como pasaba antes, ir con tus hijos y disfrutar de un espectáculo deportivo, ¿no? ...tranquilamente sin que te metan un tiro, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, ya no, no, no es más un, un espectáculo para toda la familia. Lamentablemente, este fue el hecho que terminó coronando la semana, digamos... ...el, el lamentable suceso del de, de la, enfrentamiento de dos facciones de la Barra Brava de Lanús... ...que terminó con, con un chico muerto y con dos heridos de gravedad. Pero a eso hay que sumarle que durante la semana... Barra Bravas de Racing, no. le pusieron una, una pistola en la rodilla a Giovanni Moreno y le dijeron, si no te vas y te dejas de robar, te, ca te, te cagamos la carrera. Sí, pero metió un gol. O sea, está bien, lo justifico. A ver, no, no se justifica <risa> bajo ningún punto de vista. No, está bien. Pero resulta es extraño de decirle, le pusieron la pistola. ¿verdad? Sí, le pusieron la pistola. Al sí. Le pusieron sí. la pistola la pusieron al en Moreno. La, en, la pierna. Lo, en la pierna. Y vale, a eso vale. tenemos que sumarle que esta semana apareció una increíble marcha de marcha de barra bravas sí, sí. de independiente en con, con caretas como como contramarcha a la marcha de los hinchas genuinos bueno, thriller, ¿viste? de michael jackson estos sí. venían a repudiar la actitud del presidente de independiente, de independiente cantero que quiere eliminar a las barra o sea, bravas que está en contra y de las terminó el, se terminó llevando opuesto al vicepresidente de independiente el vicepresidente terminó eh, y había renunciado y al final le hicieron ir para atrás y tomó una licencia por un mes por ahora sí. Hay que ver qué pasa después ¿Quién el vicepresidente? El vicepresidente, el vicepresidente de independiente. independiente La verdad que la cruzaba ah, un poco de cantilón o sea, ¿quería, ¿Quería tomarse la licencia? No quería tomarse la licencia ¿Se la toma? ¿No se la toma? Va bien No, quería, que quería renunciar la, y la, finalmente la, la, eh, Quería que... renunciar y le va a estar acá no te vas Quería renunciar y finalmente <risa> lo convencieron de que se tomara una licencia. Porque claro. no va a saber de quién se pasa. El cantero que lo va a querer matar, lo van a querer matar los barra reabrar, va a ser un quilombo el... Increíblemente terminó apareciendo eh, el famoso Bebote Álvarez, que es el, el jefe sí. de la barra independiente. Sí, hablando que una por, conferencia de prensa. Hablando por todos los medios con una careta con una de Frankenstein. Sí. Es... Yo no tengo... Ya, de ya, No entiendo sí, nada. Yo quiero hacer un comentario muy, muy, muy cortito. A esto Me parece que eh, la, la cruzada que lleva Cantero es... Hay dos cosas muy cortitas. En primer lugar, me parece muy ingenuo pensar que lo de Cantero no tiene ningún tipo de interés por detrás y que es un buen tipo. Ojalá, ojalá que sea eso. Ojalá que, que sea. realmente, digo, tiene solamente una buena causa. Pero bueno, suponiendo que no, eh, es aberrante pensar que hay un montón de gente que está metida en ese negocio porque claramente es un negocio, es un negocio económico ejemplo. es un negocio político, es un negocio deportivo uh -huh. digo, los barras se quedan con muchas cosas además de entradas, se quedan con eh, plata de los pases, se quedan con muchos poderes políticos, se quedan con Sí, millones de, hecho, de cosas eh, Terminan arreglando los... con la policía. O sea, antes era Poner Aguante los... y después ya ahora o sea, quieren ya, hacer el para hacer mentira, un negocio. Digamos. A mí me de parece... hecho, hoy salió en Olé una nota de, de Gustavo Gravia que uno de los bravas de Lanús metido en el, en el asesinato de este, de este fin de semana primero estuvo haciendo campaña con el kirchnerismo sí. y en las últimas elecciones hizo campaña con Néstor Grindetti que es, era el candidato del PRO a la intendencia de Lanús o sea que va y viene digamos por la sí, plata baila el mono digamos claramente ¿Un es ver, un es que es mucho es una discusión muy profunda Y, y que realmente lo vergonzoso de esto es que haya un montón de gente que salga a desprestigiar un poco esta causa, que vos decís, bueno, uh -huh. al final, en última instancia, eh, digo, más que nada, a, ¿a qué hago atención? Si alguien se acuerda de lo que dijo Angelici la semana pasada, sí. una falta de respeto. Es impresentable. Es impresentable un tipo que decía, esto no tiene nada que ver con política y en el, tenías a él y atrás Macri haciendo la B como si fuera un la, la, la tipo que, que dice cuando le preguntaron por qué no le aplicó el derecho de admisión a Mauro Martín dijo, sí, pero la jueza le dio una probation, el señor la cumplió y por, con qué excusa le voy a dar yo la, la, buen... el, el, el derecho de admisión, por qué no lo voy a dejar entrar a la cancha si ya cumplió con lo que dijo la jueza. Es, es, es casi es escandaloso, y, pero lo, no solamente de, la, de, de los tipos que tienen que, que, que hacer somos hacer, todos decir, ingenuos que no entendemos pero nada. Pero hay un montón de gente metiendo en esto, Digo, el otro día estaba, le preguntaron a, a, a, a los tipos A ver, por decirlo a periodistas, que cada uno va en su especialidad dentro del equipo. Uh -huh. Le preguntaron no, a Roberto Aleto, Roberto así que es un tipo de renombre dentro del medio de la izquierda. ¿Y qué pasa con la barra de boca? Y yo no estoy al tanto de que haya barras en boca. Es una eh, joda. Que el Pase. bigotudo es, ¿no sí. Y dice <risa> porque eh, por debajo de la mesa recibe sus su sobre <risa> correspondiente. Pero, ese, es, no. es impresionante, es la verdad no que, que da, da, da bronca y, y, y qué impunidad esta gente, ¿no? Pero uh -huh. bueno. Bueno. Tenemos que seguir con más You Know. Nos vamos al corte, ¿no? ¿Qué te eh, sí, vamos a recordar antes de irnos al corte los medios de comunicación. De comun Hoy Se no pueden dijimos, comunicar ¿no? con nosotros al 4443-6858 o si no, pueden escribirnos un mail a punto you know, 2011gmailcom Si ¿No? no, nos pueden escuchar en, en nuestro blog, que es youknowtosabes.blogspot.com eh, you Exactamente. Y si, no, si nos quieren encontrar en Twitter, ¿cómo hace? Nos pueden seguir en arroba you know, sabes, y, ¿Y si Facebook? no, también nos pueden encontrar es? como you know, sabes, en Facebook y le ponen me gusta me ahí gusta. Tú, y tienen me todas gusta. las actualizaciones minuto a minuto de lo que vas y a hacer. Y van a en aparecer eh, fotos nuestras de Exactamente, no van a ser. Así que bueno, vamos a una pequeña tanda y ya venimos con más You know.